Her、radio Show. b u e noches a s n buenas noches mi gente muy buenas noches mis amigos y mis amigas muy buenas noches mis colegas del metal saludos y bienvenidos a otra edición más de heavy metal bunker radio show les saluda su amigo dark neruda se estamos transmitiendo directamente desde spring texas a través de heavy metal mansion metal pr.com con bases en san juan puerto rico y simultáneamente transmitimos a través de avanzada metálica.net y de hand rock.com ambas con bases en república dominicana Así que bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Otra edición más para compartir con ustedes eso que nos apasiona tanto que le llamamos metal pesado. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Usted tiene una cita aquí en Heavy Metal Mansion, metalpr.com. para disfrutar de 120 minutos de puro metal pesado, pero del pesado de verdad. Así que、eh, todos los domingos、eh, transmitimos simultáneamente por metalpr.com, por a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y、eh, a través de h a n d r o c k c o m Si usted tiene tune in, también nos puede buscar por metalpr y a través de tune in usted podrá disfrutar de la transmisión. En adición a eso,、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show es transmitido por diferentes países de Latinoamérica y España, diferentes días de la semana, diferentes horas a través de diferentes plataformas. Entre estas emisoras hermanas que se han unido a la cadena de la predicación del metal pesado, se encuentran nada más y nada menos que la gente de c e s a r Radio Rock allá en Bolivia, la gente del Tunnel.co en Colombia, la gente de Santi allá donde asaltomataradio rock.com en España,、eh, la gente de. metalcorrosivo.com en México también en frecuencia online radio en Buenos Aires, Argentina a través de César Radio Rock en su emisora The Classic también en Bolivia a la gente de Radio Enigma en Chile a mis amigos de Rock Total Radio allá en el Perú Desde la semana pasada se une a nosotros a la cadena del peregrinaje metalero, la gente de FM Ser Metal, desde la Patagonia allá en Argentina. Y también nuestros amigos de Espectro FM 98.9 en Corrientes Argentinas. Así que estas son las emisoras hermanas que se han unido a la cadena de oración, predicación del metal pesado por Latinoamérica y por España. Cada una de estas emisoras estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show diferentes días, diferentes horas, desde diferentes direcciones. Si usted quiere saber、eh, qué día, qué hora y desde qué dirección se va a retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show, Entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Buscas radio show y ahí aparece、eh, posteada un listado del itinerario de a qué día, qué hora y desde qué dirección se estará、eh, retransmitiendo este programa. Para que no tenga ninguna excusa, ninguna excusa para disfrutar de este manjar metalero que le tenemos todos los domingos. A las 7 de la noche, pero ya comenzamos, ya comenzamos porque hoy les traigo un programa con muchas cosas nuevas. Muchas cosas nuevas. La semana pasada fue el programa fue casi completo de, de cosas nuevas recientes, y es que el 2021 ya estamos casi a mitad del 2021 y ya están comenzando a surgir los frutos. de ese trabajo que se estuvo haciendo a escondidas por allá eh, eh, en cuarentena en, durante la、eh, durante la pandemia porque la pandemia no ha terminado aunque s í ya ha recesado bastante ya se está abriendo ¿no? eh, básicamente el mundo pero、eh, ese, ese 2020 donde todo el mundo estaba encerrado y no había conciertos y no había nada pues miren Eh, estamos eh, recibiendo ahora lo que se sembró en ese momento, así que está saliendo mucha cosa interesante. La semana pasada tuvimos mucho, muchas cosas、eh, nuevas y hoy les traigo también algunas cosas nuevas. Como siempre, vamos a estar disfrutando de algunos clásicos y vamos a estar celebrando algunos c u m p l e a ñ o s también, como no, porque ya eso se ha convertido en parte de nuestro programa. Eh, así que vamos a tener un poco de todo en este programa en la noche de hoy. Y ya comenzamos, comenzamos con algo clasiquito, algo clasiquito porque no es un clásico ochentoso, pero sí es、eh, de una banda que en un momento dado realmente hizo extraordinaria música.、Eh, y estamos hablando de la banda Into Eternity. Into Eternity en el 2008 lanzó un álbum espectacular de nombre The i n c r e d i b l e Tragedy. Y este álbum se grabó con la voz de nada más y nada menos que de Stu Block. ¿sí? Stu Block, quien fue el cantante de Ice Earth, hasta los otros días cuando ocurrió todo aquel revolú del, de la invasión y el terrorismo interno en el Capitolio Federal, donde John Schaeffer fue acusado. o ¿no? n Eh, pues él decidió simplemente abandonar、eh, la banda.、Eh, pero antes de estar en Ice Earth,、eh, él estuvo,、eh, de hecho, grabó dos álbumes y creo que varios singles de,、eh, con la banda Into Eternity, con una voz espectacular.、Eh, es uno de estos cantantes de la nueva generación que tiene una versatilidad en la voz、eh, muy, muy buena y que me gusta mucho su voz. Así que. Ahí teníamos a Into Eternity de su álbum d e Increable、uh, Tragedy del 2008. El tema que estábamos escuchando era Tide of Blood en la voz de Mr. Stu Black. Bien, pero vámonos rapidito sin perder mucho tiempo y sin hablar mucho. Vámonos rapidito con un cumpleañero que esta semana estuvo cumpliendo 21 aniversario. Y estamos hablando de la gente que ha puesto el heavy metal en una posición espectacular. Y estamos hablando de las doncellas británicas Iron Maiden. Iron Maiden en el año 2000 lanzaron un álbum de nombre Brave New World. Que fue el álbum donde Bruce Dickinson regresa y las aguas vuelven a su nivel en Iron Maiden. De este álbum, esta semana ha estado cumpliendo 21 aniversario. Un extraordinario álbum y un regreso fenomenal、eh, de quien ha sido、eh, el aset s más importante que ha tenido Iron Maiden en su carrera. Así que vámonos con Iron Maiden, vámonos del, del álbum Brave New World del, 2000,、eh, del año 2000 que está de 21 aniversario. Vámonos con esto que dice. The Wicked Man.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 Artículos más recientes para e s c u c h a r n o s en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o pilla los productos personalizados en u e s t r o merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Yes, people, estamos de regreso. Estamos aquí de regreso para esos que nos acaban de sintonizar. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s s a l u d a su amigo Dark Neruda, si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y de Handrock.com, ambas con bases en República Dominicana. Además de、eh, un sinnúmero de retransmisiones que se van a estar dando durante la semana en diferentes países, diferentes horas, diferentes días,、eh, con un grupo de emisoras hermanas que son parte de esta cadena de predicación metalera.、Eh, si usted quiere saber desde dónde, cuándo, cómo y por qué、eh, vamos a estar transmitiendo, entre a nuestra página oficial. Heavymetalbunker.com y ahí podrá、eh, buscar el área de Radio Show y ahí tendrá la lista de、eh, todo nuestro itinerario semanal. Aproveche y viaje y navegue por nuestra página para que se entere de todo lo que estamos haciendo y lo que tenemos proyectado para el futuro. No solamente en nuestros programas de radio, también en nuestro canal de YouTube Heavy Metal Bunker Review y también a través de nuestro Dark Neruda Podcast que publicamos a través de Spotify. Así que entre a nuestra página heavymetalbunker.com y verifique todo lo que tenemos, ¿ok? Bien. Esto que estábamos escuchando en esta intervención, pues eran a d a más y nada menos que las doncellas británicas Iron Maiden. Iron Maiden, que en el año 2000 lanzaron su álbum Brave New World, con, marcando el regreso de Bruce Dickinson a la banda. Y este álbum esta semana ha estado cumpliendo 21 aniversario. Así que de este álbum estábamos escuchando el tema The Weaker Man. Un temazo de un álbum muy, muy bueno. Después nos fuimos con Mr. Ronnie James Dio.、Eh, Ronnie James Dio en el 1983 lanza lo que sería su álbum debut como solista: Holy Diver. Este álbum en esta semana ha estado cumpliendo 38 a n i v e r s a r i o Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Rainbow in the Dark. Probablemente uno de los temas más eh, famosos eh, que eh, ha tenido y de los más conocidos de Ronnie James Dio. Dicho sea de paso, ese fue el primer tema que yo escuché de Dio solista. Aunque el primer álbum que realmente tuve en mis manos fue The Lasting Line. El primer tema que yo escuché fue Rainbow in the Dark, y no fue precisamente en un álbum de Dio, sino fue en un álbum de estos compilatorios que lanzaba K-Tale,、eh, donde había muchas bandas y, ¿verdad? y temas que se, se hacían muy populares con este tipo de, de álbum que era para promocionar precisamente estas bandas. Y ahí es donde yo escucho por primera vez Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio. Un temazo clásico, clásico, clásico. Bien, vámonos entonces con algo, algo nuevo. Eh, eh, me tropecé esta semana.、Eh, no sabía que estaba en camino, pero me tropecé esta semana con algo nuevo de la banda City on Go. La gente de City on Go no se quitan. Están activos, v i v i t o s y coleando. Y recientemente lanzaron un nuevo EP de nombre Half Past Human. Un EP de cuatro canciones que suenan súper, súper bien. El, es, ese, ese estilo muy, muy distintivo de City on Gold,、eh, que no importa el tiempo que pase,、eh, cuando usted escucha esa canción, usted sabe quiénes son. Ese sonido de las guitarras, esos riffs y esa voz peculiar de City on Gold es inconf inconfundible. Así que vámonos con algo nuevo de City on Gold. Esto es de su nuevo EP de nombre Half p a s t Human. Vámonos con este tema que dice Rogue 666. Entrevistas y más. Visita h o u n r o c k c o m h o u n r o c k Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Por aquí, por aquí, por aquí es que es. Por aquí es que es donde está el trabuco metalero y donde nos repartimos con la cuchara grande cuando hablamos de metal pesado. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show y este es su amigo Dark Nerudas. Esto que estábamos escuchando en esta intervención, pues no es otra cosa que el EP más reciente de la banda City on Gold.、Eh, EP que no sabía,、eh, no sabía que estaba en camino.、Eh, City on Gold, pues no hace tanto tiempo había lanzado un espectacular álbum,、eh, pero miren. Eh, no se quitan, no se quitan están activos y en pie de guerra. Y lanzaron recientemente un e p de nombre Half Past Human. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Road 666.、Eh, pues, como pudieron escuchar, es、eh, como dirían、eh, en mi barrio: City on Go l d Cagao. Este, simple y sencillamente, ese estilo, esa forma, esos riffs, ese estilo de cantar, eso es único y exclusivo de City on Go. Por eso los han hecho siempre una banda distintiva. Es una banda clásica y no se quitan. Así que ahí están los muchachitos de City on Go. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es una banda de Madrid, España. Esta banda no la conocía, le voy a ser honesto. Yo No la conocía hasta hace un par de semanas atrás. Esta banda lleva por nombre Phoenix Rising.、Eh, esta banda, yo me doy, me doy por enterado de que existe por un programa que se, que se transmite por, por metalpr.com que se llama Turbo Rock. Un programa muy interesante. Porque es un programa que es hay constantemente llevando diferentes bandas de España、eh, y presentan discos nuevos, hacen entrevistas con la banda, entrevistas bastante extensas donde tocan muchos aspectos de la banda, de los discos y de la trayectoria. Y es un programa de lo más, de lo más chévere, me gusta bastante y, y pues, por u e s p alguna razón, me tropiezo mucho con el horario de ellos. Y... Y hace un par de semanas estuvieron entrevistando esta banda de Phoenix,、eh, Phoenix Rising.、Eh, estuve escuchando algunos temas y me gustó. Así que me di a la tarea de conseguir la música de Phoenix Rising. Y tengo que decirle que esta banda es simple y sencillamente espectacular. Esta banda Phoenix Rising、eh, surge en el 2012. Eh, y en ese año lanzan su primer álbum de larga duración de nombre、eh, 2012 en, en números romanos.、Eh, en el 2021 lanzan su cuarto álbum, que es el álbum más reciente de nombre Acta es Fábula.、Eh, ellos son un prototipo symphonic metal power metal, ¿verdad? Un symphonic power metal ahí,、eh, que, que es algo que. Que es bastante común en, en muchas bandas en España, ¿verdad? Hacer esa, esa fusión entre lo que es el Symphonic, pero, pero con el Power Metal como tal.、Eh, me parece que la banda es espectacular. Este álbum, Acta es Fábula, es, me gustó de punta a rabo, altamente recomendable. Pero cuando estuve escuchando los primeros discos, ese disco del 2012, es un disco. Magistral, es simplemente una obra de arte. Si usted es de los que le gusta el Power Metal y le gusta esta fusión con, con lo que es el Symphonic,、eh, les recomiendo que los busquen. Son Phoenix Rising, muy, muy buena banda. Entonces, de su último álbum, Acta es Fábula, estábamos escuchando aquí el tema Lunas de Sangre, un、eh, muy, muy buen álbum. Una muy muy buena banda、eh, que no conocía,、eh, honestamente, no la conocía. Muchas gracias a la gente de Turbo Rock, <ríe> porque gracias a ellos, pues、eh, la s descubrí. Dicho sea de paso, muchos de estos programas que son de Argentina,、eh, programas que son de España,、eh, descubro bandas que yo no sabía que existían y que son bandas simple y sencillamente magistrales, pero que por alguna razón. Sus nombres no trascienden、eh, a nivel internacional, pero son bandas extraordinarias. Bien, así que muy bueno y enhorabuena por Phoenix Rising. Bien, vámonos ahora con otro cumpleañero、eh, y vámonos con una banda de una de las mimadas del metal.、Eh, se habla mucho de, de muchas reinas del heavy metal. Miren, la reina del heavy metal se llama Doropesh. Y Toro Pesh comienza en una banda de nombre Warlock. Y Warlock lanza su segundo álbum en 1985 de nombre Hellbound. Ese álbum esta semana ha estado de 36 aniversario. Así que vámonos con Warlock en la voz de Toro Pesh. Esto es Hellbound. Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal corrosivo, ocho años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio, uno en todo. Metal corrosivo en todas partes. Generamos nuestra señal desde Bogotá. Y desde Bucaramanga somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com Las 24 horas del día estás con el túnel rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe,、eh, a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, la emisora más antigua de heavy metal en todo Latinoamérica. Eso que estábamos escuchando, pues no era otra cosa que Warlock. Warlock en la voz de Doro Pesh, que en 1985 lanzaron el álbum Hellbound, que esta semana estuvo de 36 aniversario. El tema que estábamos escuchando de ese disco pues, era precisamente Hellbound. Muy bien, lo próximo que estábamos escuchando pues, era un poquito del príncipe de las tinieblas, Mr. o z z y Osbourne. Así es, b u r n o en 1991 lanza、eh, su álbum No More Tears. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Zombie Stop. Me gusta mucho, mucho este tema.、Eh, ese riff de la guitarra de este tema es, es simplemente matador. Me encanta. Eh, la voz de Ozzy se escucha muy bien.、Eh, me parece que es un tema de los mejores temas, por no decir el mejor tema de ese disco.、Eh, es Zombie Stop. Entonces quería compartir con ustedes un poquito de clásicos de Mr. a s i a s b o r n Bien, vámonos con algo nuevo. Este, y vámonos con、eh, Mr. Udo.、Eh, Mr. Udo,、eh, mejor conocido como. Udo Kirsch n e、eh, i d e r se, se a juntó, como dirían en mi país, se a juntó con、eh, su ex compañero de ACEP, Mr. Peter Bales,、eh, y se a juntó también con Stefan Kaufman, quien fue baterista de,、eh, de ACEP por muchos años.、Eh, baterista de ACEP. En los discos más importantes de la carrera de Acep. Así que se, se unen estos tres ex integrantes de Acep junto con、eh, el guitarrista de, de Udo cuando estaba en la banda Udo y también con el hijo de Udo que se llama Sven Schneider,、eh, quien es baterista, muy buen baterista, by the way. Así que este junte se da. Y se forma lo que、eh, se conoce ahora como el d r k x Schneider The Old Gang.、Eh, es como que la, la, la, ¿verdad? la vieja pandilla de ASEP.、Eh, ellos lanzaron un tema de nombre Every Heart is Burning. Y tienen proyectado para el 27 de agosto del 2021. Lanzar un álbum de nombre Arising.、Eh, tengo mis reservas con. ¿verdad? No sé, yo espero que cuando salga el álbum venga con, con un poco más de fuerza, con un poco más de, de profundidad. El tema no me movió, no me, no me dijo nada.、Eh, me quedé como con ganas de, de escuchar algo más potente. Eh, canta tanto Udo como canta también p、eh, e、eh, t e r Bates, y también canta una joven、eh, que no, no, he, no he hecho mi, mi research de saber quién es. El tema no es malo, es un, es un tema interesante. Tiene ahí como un corito así medio pegajoso. Pero si ellos quisieron hacer un, un junte de la vieja guardia de a c e p t De alguna manera, para tratar de representar la, la vieja escuela de hacer, pues mire, no creo que lo lograron.、Eh, escuche usted el tema y, y juzgue por usted mismo. Esto es t h e Schneider, The Old Gang, el tema Every Heart is Burning. nuestra aplicación en Google Play o buscanos en las aplicaciones Tu n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s i c s We, are back, people. We are back. Aquí Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, eso que estábamos escuchando, pues no era otra cosa que Mr. Udo con su nuevo proyecto Dirk Schneider, The Old Gang. Que no es otra cosa que un junte con、eh, varios ex integrantes de ASEP y、eh, la inclusión de, del guitarrista que era de. De Udo y de Sinner, y el hijo de Udo, quien es un muy buen baterista.、Eh, lanzaron este tema, ¿verdad?、Eh, no sé, ¿verdad? Vamos a esperar el resto del álbum.、Eh, quizás mis expectativas, ¿verdad? Cuando yo escuché por primera vez que iba a ver este junte, pues quizás mis expectativas eran demasiado altas. Pero en realidad, pues cuando escuché este tema, pues no me dijo nada. Eh, vamos a ver qué pasa con el álbum que está proyectado para salir el 27 de agosto,、eh, de nombre Arising.、Eh, y después de、eh, Dirk Schneider, The O'Gang, pues,、ah, pues le puse un poquito de Acep para que vaya haciendo embocadura. Acep l、eh, lanza en el 2021 uno de sus discos magistrales de toda su carrera. Estamos hablando del álbum To Mean to Die. De ese álbum estábamos escuchando el tema Symphony of Pain.、Eh, Acep es una de estas pocas bandas、eh, que tienen una larguísima trayectoria y que a pesar de las alteraciones y los cambios en su alineación, como es en el caso de. Acep, que el único, el único、eh, integrante original que queda, pues realmente un bus. A pesar de eso, Acep como banda está sonando a un nivel simple y sencillamente espectacular. No solamente en los discos, p e r o en vivo. Acep es simple y sencillamente una máquina. Ahora tiene un tercer guitarrista, la ponchaera de, de Acep en vivo. Es una cosa que no es indescriptible. Yo tuve la oportunidad de poder ver a s e p antes del tercer guitarrista, cuando todavía、eh, su bajista、eh, era, era parte de la banda, cuando todavía Pirou Bates era parte de la banda, y tuve oportunidad de verlos después de Pirou Bates y un tercer guitarrista.、Eh, simple y sencillamente espectacular. Así que. Ahí teníamos a、eh, Acep también de su disco To Win to Die del 2021. Era, eso era Symphony of Pain. Bien, vámonos con otro cumpleañero. Vámonos con otro cumpleañero. Y este cumpleañero en el 2002 lanza un álbum que esta semana estuvo cumpliendo 19 aniversario. Estamos hablando de la banda Nocturnal Ride. Nocturna l Ride en el 2002 lanza su álbum Shadowland, uno de sus mejores álbumes de una carrera muy larga y muy,、eh, muy buena. Yo creo que Nocturna l Ride es una de estas bandas de las que no mucha gente conoce y no mucha gente habla, pero es una banda simple y sencillamente extraordinaria. Eh, su álbum Shadowlands, que es uno de mis álbumes favoritos, pues esta, se esta semana estuvo cumpliendo 19 a n i v e r s a r i o Así que vámonos con Nocturnal Rides del Shadowlands del 2002. Vámonos con Never Die. La primera radio metal de San Martín de los Andes. Estás escuchando Radio e n i g m a desde Santiago de Chile para el mundo. Yes, yes, yes, yes. Por aquí es que es, por aquí es que estamos. Estamos aquí en el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas, transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com nuestra edición de Heavy Metal Bunker Radio Show de este domingo. Como todos los domingos, tiene usted una cita con nosotros para disfrutar de lo mejor del metal pesado. Clásicos, nueva generación, metal en castellano, cumpleaños y de todo lo que se nos ocurra en el camino, ok. Muy bien, eso que estábamos escuchando, pues era la banda sueca、eh, Nocturnal Rides. Nocturnal Rides, como les decía ahorita, es una banda con una larga trayectoria. Nocturnal Rides comienza en 1990, es una banda que lleva 31 años con una carrera impecable. En esos 30 años han lanzado 9 álbumes. Y en el 2002 lanzan el álbum Shadowland. Que esta semana estuvo cumpliendo 19 aniversario. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Never Die. Una muy, muy buena banda. Que lamentablemente, pues no es una de estas bandas en el mainstream metalero. Donde no mucha gente habla de ellos. Eh, aunque son muy reconocidos en Europa, pero bueno,、pues, ya ustedes saben cómo es. Así que eso era Nocturnal Ride. Después nos fuimos con Mr. Ghosty y Firewind. Firewind lanza en el 2020 su álbum、eh, que lleva por su nombre Firewind. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Welcome to the Empire. De un extraordinario álbum f i r e w i n d banda que、eh, está timoneada por nada más y nada menos que por uno de los grandes guitarristas de la nueva generación, un guitarrista virtuoso y con una versatilidad impresionante, Mr. Ghost G. Así que ahí teníamos a f i r e w i n d Bien, vámonos con algo nuevo. Salió algo nuevo de este señor que ha sido el que lleva la batuta de la defensa del heavy metal durante toda la historia. Estamos hablando de Mr. D. Snyder. D. Snyder, ex cantante de Twisted Sister,、eh, acaba de lanzar un nuevo single de nombre Gotta Rock Again,、eh, que es parte de lo que será el próximo álbum que estará、eh, en la calle. El próximo 30 de julio del 2021 y llevará por nombre Live a Scar.、Eh, un tema súper bueno que vino acompañado de un videoclip、eh, muy interesante, by the way.、Eh, y d i Snyder siempre haciendo buena música, nunca bajando la intensidad. Este tema me gustó mucho, me gustó la fuerza, me gustó la interpretación musical. La voz de Dee Snyder, que sigue siendo un vozarrón muy particular. Así que ahí teníamos a Mr. Dee Snyder. Vámonos con este tema, que es su nuevo single de nombre Gotta Rock Again. Del metal en Puerto Rico, pudo metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal Match. Sí, mi gente, usted está escuchando y sintonizando Heavy Metal Mansion Metal Pr.com con nada más y nada menos que Heavy Metal Bunker Radio Show, como todos los domingos a las 7 de la noche. Eso que estábamos escuchando, pues era lo más reciente de Mr. D. Snyder, ex cantante de Twisted Sister,、eh, que se mantiene haciendo extraordinaria música. Y nos acaba de eh, eh, publicar su más reciente single de nombre Gotta Rock Again,、eh, que será parte del álbum Leave a Scar, que va a salir el próximo 30 de julio del 2021. Un tema me gustó bastante, es muy característico del tipo de, de metal que, que hace Dee s n i d e r muy parecido a lo que se hizo en el For the Love of Metal, que para mí es un álbum muy, muy bueno. Así que ahí teníamos a d i Snyder. Lo próximo que teníamos era la banda española Warcry. Warcry en el 2008 lanza su álbum Revolución. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Cazador. Un, un muy, muy buen tema de un muy buen álbum.、Eh, me atrevería a decir que de los últimos buenos álbumes que lanzó Warcry. Así que. Ahí teníamos en la banda de la Madre Patria España. Bien, vámonos con、eh, algo nuevo. Y es que este pasado viernes,、eh, el nuevo álbum de la banda Burning Witches vio la luz del día. Sí, este pasado viernes, pues fue el, el lanzamiento oficial. Del disco、eh, de Burning Witches, The Witch of the North. Este álbum, ¿verdad? Que se viene anunciando desde hace、eh, bastante tiempo y del cual se lanzaron varios singles. Pues ya está, ya está en la calle y lo、eh, lanzaron en grande, ¿sí? El pasado viernes, Burning Witches hizo un live streaming、eh, completamente gratis、eh, donde ofrecieron. Un concierto completo con los temas de、eh, The Witch of the North.、Eh, tengo que decir que、eh, el streaming, que me lo disfruté completo, estuvo muy, muy bueno. Un sonido extraordinario.、Eh, un montaje、eh, a nivel de backing.、Eh, la ejecución de las chicas、um, Larissa e r n s t ...quien Mucha gente dudaba de que pudiese llenar los zapatos de、eh, Sonia Nubis. Pues miren, o s o l o llena los zapatos, sino que se pone las botas. Es,、eh, Larissa Ernst es una guitarrista espectacular y hizo, está haciendo un trabajo en Burning Witches a otro nivel.、Eh, así que estuve viendo el concierto,、eh, muy, muy bueno. La ejecución musical, buenísima. La fuerza, la energía. Muy buena, muy buena.、Eh, me gustó bastante.、Eh, tuve la oportunidad de escuchar el disco completo. Y el disco está muy, muy bueno. Altamente recomendable. Así que del álbum The Witch, the Witch of the North del 2021. Que está todavía calientito, acabando de salir. Vámonos, vámonos a escuchar un temita. Esto se llama t a i n e d Rituals. s Pesado lo ¿no、encuentras、aquí? a q u í AC Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva la generación. Noticias, comentarios, r e s e ñ a s m e t a l en español. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por AC Rock Radio. Mi gente, estamos acá.、Eh, estábamos escuchando a las hermosísimas chicas de Burning Witches. Burning Witches, como les dije, el pasado viernes lanzaron al mercado su más reciente álbum, The Witch of the n o r t h、eh, Un álbum que me parece muy, muy bueno.、Eh, estrenando su nueva guitarrista Larissa Earn. quien es la sustituta de sonia nubis que como todos sabemos pues se fue、eh, con fernanda lira para cripta y está haciendo allá en cripta un trabajo espectacular pero、eh, esta muchacha larisa ernst pues simple y sencillamente、eh, se ha、eh, repartido con la cuchara grande aquí y ha hecho un trabajo en la guitarra espectacular Eh, me gustó mucho el álbum, me gustó mucho el streaming.、Eh, estuve leyendo que creo que ese concierto de streaming va a ser、eh, va a ser un release en DVD.、Eh, muy bueno. Fue, fue gratis, el, el streaming fue totalmente gratis. Tenías la oportunidad de poder、eh, donar no para para el c l u b Pero era un montaje espectacular. s a Era un escenario enorme, luces.、Eh, Efectos,、um, múltiples cámaras, el sonido buenísimo. Así que fue un montaje a nivel grande、eh, y muy bueno, muy bueno, porque así es como se hacen las cosas: las cosas se hacen en grande o no se hacen. Así que muy bien y enhorabuena por las chicas de Burning Witches.、Eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues era la gente del otro lado del planeta, allá y eran los chicos de Ex Japan. Ex Japan, que en 1988 lanzan un clásico álbum de nombre Vanishing Vision. Y de ese álbum estábamos escuchando nada más y nada menos que el tema Sadistic Desire. Muy, muy buen tema de uno de mis discos favoritos de Ex Japan. Un disco clásico del 88. Bien, mi gente, pues、eh, me dice mi relojito de arena que no me queda tiempo para más. Pero no se preocupe, no se me amilane ni se me deprima, porque el próximo domingo regresamos a Heavy Metal Mansion con Heavy Metal Bunker Radio Show en su nueva edición. 120 minutos más de puro metal pesado con todo lo que encontremos en el camino. ¿okay? Así que、eh, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, a los que han estado en el chat, a los que han estado en el WhatsApp. A los que me escriben en, en mi Messenger, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan semana tras semana, ya sea a través de alguna de las emisoras que transmitimos los domingos o a través de TuneIn. Y sobre todo a toda esa gente que nos va a estar sintonizando y escuchando durante toda esta semana en diferentes países, diferentes días, diferentes horas a través de nuestra cadena de emisoras hermanas. Así que muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por su apoyo, su sintonía. Yo los voy a dejar hasta la semana que viene, pero no se olviden que también los jueves este servidor transmite a través de AZ Rock,、eh, AZ Loud, 60 minutos de puro hard rock y heavy metal para que usted vaya haciendo embocadura y comenzando el fin de semana. Todos los jueves a las 9 de la noche por AC Rack Radio.com. ¿okay? Bien, gente, pues yo me despido.、Eh, que pasen una extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. We've r Running against time e w lost ourselves in search of light. We learn to love or hate. Embrace the war and refuse mercy. Nature's always changing. With or without are all f o l love. Let's spread t h that p a s s e s